Atención, se vende automóvil Chevrolet Spark GTLT cilindrada 1.2, año 2015, único dueño con 19.000 kilómetros, documentación al día. Se vende camioneta terrano, doble cabina 4x4, único dueño, año 2014, con 30.000 kilómetros, documentación al día. Interesados, llamar al 9982-80040. 9982-80040.